Los buenos días para Plinio Arruda Sampaio Junior Que todas las semanas, los miércoles a esta hora Nos da este regalo de, de la comunicación Para tener información directa desde San Pablo Bueno, de ese país Que te cuento Plinio ya dándote los buenos días Que tuvimos una visita esta semana De dos eh, jóvenes historiadores de Porto Alegre Que vinieron de visita por acá que estaban muy interesados en conversar y mantener contacto. Así que crecen los vínculos con Brasil. ¿Cómo andas, Plinio? Buenos días, Ángeles. Buenos días, Hernán. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario y los oyentes hermanos uruguayos. Bueno, empezamos con, con toda la temática, empezando por imágenes que vimos nosotros acá, de unas tormentas tremendas en Río de Janeiro. Ayer le tocó aquí a Uruguay... Un departamento del país, eh, Paysandú, tuvo un temporal muy grande, pero lo de Río de Janeiro fue devastador. Sí. Bueno, nosotros todos los comienzos de años, y ya llevamos varios años aquí hablando en Radio Centenario, la, re, la noticia se repite. no Son las tragedias de las crisis ambientales, de las tormentas muy intensas. Esto en realidad, y es necesario que lo repitamos para que no nos olvidemos, es la barbarie ambiental, no es un aspecto de la barbarie capitalista. Bueno, la, las lluvias no de la de los últimos días aquí en Brasil fueron particularmente intensas en Río de Janeiro y Sao Paulo, que acumula más de 15 muertos, 9.000 personas desalojadas, y 300.000 personas que perdieron la casa. No solo salieron de la casa, pero no tienen después para dónde volver. no Esto se repite, no nosotros lo discutimos todos los años, y seguro que en el 2025, en enero y febrero, vamos a hablar sí. de la misma cosa. claro Porque es una crisis estructural y el Estado está totalmente despreparado para prevenir esto. Y lo que pasa es que la gente que está en las regiones más vulnerables a, a derrumbe de tierra, a inundaciones, que son los pobres, claro, son los trabajadores, ellos son las principales víctimas. Exactamente. Y es una, un sacudón que nos da porque se viene advirtiendo por las políticas que se aplican, por las prácticas que se llevan adelante, de que estas cosas van a pasar. Y bueno, pasan. Finalmente pasan, y vienen pasando hace años, como vos decías. Pasan, Ángeles, y hay un protocolo. Cuando pasan, el gobierno viene, decreta emergencia, anuncia verbas, anuncia que va a hacer prevenciones, y al año siguiente nosotros claro. vamos a dar la misma noticia en Radio Centenario. Exactamente, acá no hay sorpresas. Eh, otro de los temas que están previstos para esta conversación Eh, repetimos el nombre de Marta Suplicy, que la semana pasada hablábamos de ella y nos decías: Vos de la vuelta al PT como candidata y patrocinada por Lula, o sea que llega muy apoyada, ¿no? Sí, bueno, esto es nada más para seguir lo que hablamos la semana pasada, se confirma, ¿no? Entonces, Marta Suplicy era secretaria del gobierno de Ricardo Núñez, que es el alcalde de São Paulo. y es un bolsonarista, bueno, sale de la secretaría y entra en el PT en una semana, ¿no? Entonces está sacramentado porque se esbozó algunas reacciones dentro del PT de gente que decía no, pero esto no es posible, pero esto ya fue totalmente arreglado, entró, tuvo sin ningún problema y será la candidata de eh, a vicealcalde en la lista de Guillermo Boulos, del PSOL. Esta es una noticia, yo, sí. eh, Ángeles, que yo creo que vale la pena repetir sí. para que la gente sienta en lo concreto lo que es la política brasileña y la distancia que hay entre Bolsonaro y Lula. Claro que hay distancia, claro que hay diferencia, pero también hay mucha unidad y mucha continuidad entre los dos Y esto se ve en este tipo de cosas. Cuando ¿no? la señora que estaba sirviendo a Bolsonaro en una semana se convierte en la vice de la lista anti-Bolsonaro en São Paulo. Y esto puede tener continuidad con el siguiente tema que nos planteabas que es esto. Vos dirás si es amenaza que va a quedar solo en amenaza o podrá llevarse adelante de Bolsonaro de abandonar el partido liberal en el que está porque el presidente de ese partido elogió a Lula. Entonces, está todo entreverado. Exactamente, en realidad es la misma cosa de otra manera, ¿no? Porque qué es lo que ahora en el inicio del año hasta el carnaval Brasil queda calmo. pero no queda relativamente tranquilo y seremos sorprendidos por las catástrofes ambientales, básicamente por esto, o por alguna uh, algún asesinato, ese tipo sí. de violencia mayor. Pero ahora se hacen las movimentaciones para las elecciones municipales del final del año. Y esta pelea de Bolsonaro con el presidente del PL, Valdemar da Costa Neto, un hombre conocidísimo en la política brasileña, ya fue preso en el Mensalón, porque en ese periodo servía Lula, pero él sirve al gobierno de que está. Entonces, entonces es un hombre muy coherente, la gente lo critica, que sale de un lugar para el otro, pero es mentira, porque él siempre estuvo con el gobernante. Bueno, <risa> y esto se expresa en la pelea del PL. no Entonces, eh, Fondemar da Costa Neto, hace un elogio a Lula porque parte de su partido, es parte de la base de apoyo de Lula. Pero Bolsonaro se enoja porque Bolsonaro vive de la contradicción, de la polarización con Lula ¿no? y tiene parte de los diputados del PL. Entonces esto es en realidad una pelea de la derecha para ver cómo se posicionan dentro de las elecciones. Y si va a prevalecer más el pragmatismo del centrón, que hablamos mucho de esto aquí, o si va a prevalecer más el radicalismo, digamos, de Bolsonaro. Claro. ¿Cuál es la diferencia? No, Porque Bolso la diferencia es que Bolsonaro quiere una solución por fuera del Estado de, de, de Derecho, por fuera del orden. No, En ese sentido, Bolsonaro es colmillas, Un revolucionario. En realidad es un contrarrevolucionario, truculento, y esta es una pelea que estamos discutiendo aquí hace años y que sigue. Sí. Plinio, para ir a, a otro tema que cada tanto, digamos, eh, saltan aspectos de la historia de nuestros países, aspectos este, duros, digamos, de nuestra historia, eh, a través de la desclasificación de documentos que se hacen en Estados Unidos, ¿no? Y eh, en ese sentido, documentos liberados después de 50 años han traído revelaciones importantes que involucran a, a altos mandos militares de Brasil. Sí, esto es una, una descubierta de un investigador de la Fundación Getúlio Vargas, uh -huh. ¿no? que encontró este documento secreto que fue, había desclasificado, como dijiste, de la CIA en un site del gobierno norteamericano, ¿Mm? que eh, eh, que coloca, no, digamos, evidencias de lo que ya se sabía, que era la política de la dictadura militar en relación a sus opositores. El general Geisel era fue tenido como el general que empezó La, la digamos el reto el, el retiro de los militares entonces sido como un hombre blando dentro Ajá. de los militares y, y este relatorio eh, es un memorando del jefe de la CIA William Colby al a, a Henry Kissinger no mm. que era el encargado de la política exterior de Nixon y ahí él dice claramente que Captaron una reunión, no sé si estaban, no sé si la escucharon, porque eso no, el investigador no no dijo en, el, en la noticia que yo leí. Pero es un memorando donde relata una reunión de Geisel, recién emposado eh, presidente de Brasil, con tres generales, entre los cuales João Batista Figueiredo, que después sucedió a Geisel, para discutir la política de represión. Entonces los generales le, le relatan que en el año anterior 104 personas fueron muertas en, los, en el centro de información del ejército y preguntan que, si esta política se mantiene o no. Entonces Geisel dice sí, la política se mantiene, pero con una con una con una resalda, con un cambio. Eh, yo quiero que maten nada más los subversivos. considerados peligrosos. Mm. Esto sí, pero yo quiero que pase por mi orden. Entonces cuando lo van a matar, tienen que tener Bien. la determinación mía. Lo que comprueba primero que la, el asesinato de opositores era una política de Estado. Que esta política lo sabía el alto comando. Mm. Y que el imperialismo que es el jefe supremo estaba... digamos, eh, a, a, a corriente de todo lo que pasaba. Entonces es una noticia que no claro. es novedad, pero que es importante porque se registra cómo fue la historia de la dictadura. Geisel fue, pre, fue uno de los presidentes de la dictadura, entonces uno de los militares presidentes. Entonces, eh, General Geiser era el presidente y el jefe de lo que nosotros llamamos aquí SNI, uh -huh. Servicio Nacional de Información, era eh, Juan Batista Figueiredo, que después se convirtió en el sucesor de, eh, de Geiser y en el último presidente de la dictadura, porque ahí ya la dictadura estaba en total decomposición. Claro, sí, habla de un gran involucramiento personal esto de que él mismo decidiera este, quiénes eran, quiénes serían asesinados, ¿no? De acuerdo, dejarlo a, a su criterio. Exactamente, como los emperadores en el circo mm. ¿no? eh, romano. Entonces, mm. era, cabía a Geisel hacer el papel de Dios para decir quién iba a sobrevivir y quién no iría a sobrevivir. Claro. Bien, nos queda, nos queda un tema un más. No, nos queda un tema más que tiene que ver. Nuevamente nombramos a, a Sergio Moro, eh, que en una época lo nombrábamos muchísimo, eh, senador que está siendo investigado ahora. El que fue el investigador está siendo investigado. Sergio Moro, esto también es una uh, noticia que yo creo que para los uruguayos cuál es la importancia. Es ver cómo funciona la política brasileña. Y prevenirse de la gente que mm. se, se se viste de grandes vestales de la honestidad sí. y que en, en realidad son reaccionarios total. ¿no? Entonces, este Sergio Moro era el, tuti, el juez que comandó la operación Lava Jato para acabar con la corrupción política en Brasil. Mm. Nunca se trató de acabar con la corrupción. Era en realidad una disputa política y él jugaba sucio porque se hacía el papel de juez y de fiscal al mismo claro, tiempo. Claro. ¿no? Bueno, y esto, entonces él tiene varios procesos. Probablemente va a perder, perder el puesto de senador, porque mm. hizo ilegalidades en las elecciones. Tiene procesos en la operación Lavallato, porque hizo barbaridades, mm. pero ahora tiene procesos anteriores a la operación Lavallato, donde este señor... hace una delación premiada con un ex diputado eh, provincial de de Paraná y para para aprobar la delación le pide a este diputado que entre con una escucha para hacer espionaje en el en en el judiciario de Curitiba Entonces este tipo va a fiestas, fiestas de, de, de bacanales y, y graba, le da a, a Cerro Moro y con esto Cerro Moro hizo su carrera poli, eh, claro. jurídica en, el, en Curitiba. Y esto muestra la total falta de escrúpulo de este señor. ¿Eso está amparado por alguna ley? ¿Él, ¿Él podía hacer eso legalmente o es algo no. paralelo? No, to totalmente ilegal, ¿no? En realidad él estaba investigando sus, los jueces superiores, que en Brasil claro. llamamos desembargadores, entonces fue una manera que él tuvo de tener poder y de po tener libertad para sí. extrapolar los límites de las leyes y hacer su carrera, que en realidad no era una carrera para buscar la moralidad de nada, uh -huh. era Exacto. para hacer su carrera política porque tenía en la cabeza que sería presidente del Brasil, sí, pero sí. la verdad es que eh, no tenía fuerza para tanto. Claro, claro. Eso además genera, el que espiaba para él tenía que encontrar sí o sí cosas como para, para pasarle, no, para que le pagaran, porque esto era pago. Seguro. Y, y yo creo que hay un... Pero ¿por qué discutir esto, no? por qué esto por qué y por qué esto viene a flote porque además sí. este caso ya estaba hace mucho tiempo pero solamente ahora queda públicamente digamos eh, oficialmente instaurada una investigación se sabía pero la justicia no había tomado la iniciativa claro. por qué la toma ahora no porque hay una operación de sepultar la lavallato no en el acuerdo político de la gran política brasileña hay que Terminar con esta idea de investigar la corrupción, porque la corrupción es estructural, es orgánica el sistema político brasileño. Claro. Entonces, estos ataques a moros es, en realidad, para cauterizar ¿no? la, la defensa de la, digamos, casta política contra cualquier tipo de, eh, digamos, de investigación de denuncia, jurídica. Claro, claro. Es, eh, queda todo lo que sea que tenga que ver con Moro y estas denuncias queda como bueno, fue todo un invento de él o fue toda una manipulación. La verdad va a quedar como vos decís sepultada. Exactamente, porque eh, esto, porque esto bueno, de un lado muestra que de hecho Moro no tenía ningún escrúpulo, claro. traspasó todos los límites de la ley. Esto es verdad, pero por otro lado, hay que apagar la idea de todo lo que se vio Porque parte de, de lo que se vio es verdad, ¿no? La manera como se investigó, investigó es ilegal, pero los hechos encontrados son reales. O sea, sí, sí. La, la Petrobras devolvió plata robada, sí. la Odebrecht devolvió plata robada, perdón, Petrobras fue robada, sí. Odebrecht devolvió la plata. Entonces, sí, claro que hubo robo, pero no justifica ultrapasar los límites de la ley. Claro, claro. Esto para nosotros, ¿no? Pero para la opinión pública lo importante es decir, fue mira, fue una gran confusión, un gran equívoco, punto final, pide que continúe. Sí, sí, sí. Bueno, vamos cerrando por ahí. ¿Están en carnaval ya ustedes oficialmente? No, todavía no, pero sí. Porque yo tengo una hija que es fanática del carnaval. Entonces está conmigo aquí en el, en el interior, pero ya va vuelve a São Paulo porque tiene que prepararse. Entonces estamos claro. en un precarnaval. Ah, bueno. ¿Y ¿Qué? cuándo empieza? Es el comienzo de enero, o sea, hay un tiempo. Comienzo luego... de febrero. Comienzo de febrero. Perdón. Comienzo de febrero. Comienzo de febrero. febrero. El carnaval aquí es una cosa muy seria. La gente tiene que estar concentrada. ¿Sí? ¿Y es, <ríe> sí, sí, es este hincha, decimos nosotros, torcedora de una escuela en particular, Plinio, de algún conjunto? No, pero ella hace el carnaval de, de calle de São Paulo, que es un es. carnaval muy interesante. Ay, porque, es el carnaval de calle. Porque es un, un carnaval de masa, cada vez mayor. Claro. Entonces, eh, y la, la juventud va y es en realidad una gran catarse. Y como la juventud ya no tiene muchos horizontes, este momento de catarse total claro. y de olvido es para ellos muy muy Eh, digamos, es el inicio del año. Bueno, nosotros recibimos fotos a veces de, de un amigo Rauní que tenemos en Río de Janeiro de ese carnaval de los barrios en Río, ¿no? A ver si tu hija, ¿cómo se llama? Si nos manda algunas fotos de ese carnaval de San de Pablo. San Pablo ¿no? de Las Ah, Cabres. yo le voy a pedir, no sé sí. si me va a obedecer, pero yo le voy a pedir que me saque unas fotos y le mando. Decirle que es un, es un pedido de la radio, decirle que vos, vos solo transmitís el pedido. Yo le voy a decir, ella es ultra de izquierda, muy firme. Entonces Ajá. yo le voy a decir que es un pedido de revolucionario de Radio Central. Ahí muy está. bien, muy bien. Pero ya en la calle se, hay ambiente de preparación, entonces. De ensayos. Aquí, aquí esas cosas. en San Pablo yo no sé bien, porque no soy muy carnavalesco, pero <risa> eh, yo, yo sé que en Bahía... El Carnaval empieza ya en enero Seguro. Y, Seguro. y la fiesta no termina con el fin del Carnaval porque ya le siete sí. más una semana. Ah, en San Pablo yo creo que cuando llegue más más cercano de, del Carnaval claro. de pecho oficial sí habrán algunas precarnavales. Muy bien. Muy bueno, bien. chile que nos mande si alguna grabación si se puede y algunas imágenes para conocer más lo de San Pablo que pero ese de la calle sobre todo ese Carnaval, ¿no? este nomás el que ya va sí, le voy muy a pedir, bien. veamos si cumple porque con la determinación de Radio Centenario viene más autoridad claro. digamos, política <ríe> para eso muy bien, muy abrazo Plinio, gracias chao, fuerte abrazo hasta gracias, hasta la semana que viene